Fue en una reunión informativa de la Comisión del Consumidor de la Cámara en la que se expresaron referentes de distintas instituciones. El reclamo concreto es que el Congreso rechace ese decreto de necesidad y urgencia que cambió el marco regulatorio de la concesión de agua y cloacas en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Vamos a escuchar lo que decían Pedro Bucetti de la organización DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, y Osvaldo Bazano de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores que hace este nuevo marco regulatorio a través del decreto 494 obliga, mejor dicho autoriza a AISA y este decreto está vigente ojo, no es para el futuro concesionario, está vigente hoy, al corte del suministro de agua a un usuario residencial por la mora de 60 días de una factura escucharon bien el usuario que debe una factura durante 60 días, a se le puede cortar el agua. Elimina el marco regulatorio, la obligación de proveer un caudal mínimo de agua. Y por supuesto, como ya lo dijimos, elimina la obligación de la empresa de realizar obras de expansión. Este es un cuadro sintético... Nosotros, como y los compañeros que estamos acá de las asociaciones de consumidores, formamos parte de la sindicatura de usuarios creada por la ley 26.221 y expresamos nuestra preocupación por este nuevo marco regulatorio que si no entendemos mal es un DNU y por lo tanto debiera ser tratado por el Congreso de la Nación. Ustedes saben lo que significa violentar el artículo 75, inciso 22, derechos humanos. No se puede cortarle el agua a la persona, lo dijo la Corte Suprema, no es oro. También, cortar el servicio sanitario de cloaca significa que el Estado no puede mantener la salubridad pública. Entonces tengo que anunciarles algo a la empresa que se quiera hacer cargo, incluyendo al presidente y cada uno de los funcionarios. Esta vez los vamos a denunciar penalmente. Porque al primero que esté afectado, no vamos a dejar que la gente viva arriba de la mierda. Osvaldo Bassano de ADUC, Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, y antes Pedro Bucetti de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Vamos ahora a Córdoba porque allí la Asamblea de Vecinos del Chabascate denuncia que la empresa Ticupil incumple el fallo judicial que le ordenó frenar su emprendimiento inmobiliario en una zona ambiental protegida. Nos lo cuenta nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Salsipuedes. Buenos días compañeros y buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Se reactiva el conflicto en Candonga. Pese a que un fallo judicial ordena paralizar un loteo privado, el emprendimiento inmobiliario de la empresa Ticuipil Sociedad Anónima sigue activo y el Estado ausente. La Asamblea de Vecinos del Chabascate es una asamblea ambiental que lleva más de una década resistiendo el avance del emprendimiento inmobiliario ilegal de la empresa Ticuipil sobre la cuenca alta del río Chabascate. Este río abastece a las localidades de Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul Y aunque en junio del año pasado la Cámara de Apelaciones declaró la nulidad que autorizaba el emprendimiento inmobiliario, El fallo aún sigue sin cumplirse, por eso los vecinos que integran la Asamblea están denunciando nuevamente el incumplimiento por parte de la empresa que continúa construyendo en Zona Roja y también el del gobierno de Córdoba que había sido condenado pero que no presentó ni siquiera los informes de control que debía entregar bimestralmente. Vamos a escuchar a Juan Smith, abogado e integrante de la Asamblea Ambiental de Vecinos Chabascate. La co-demandada gobierno de la provincia tenía la obligación de hacer, a partir de la sentencia y cada dos meses, un informe del seguimiento de cómo se llevaba adelante esa sentencia, es decir, cómo se ejecutaba una sentencia ambiental. Asimismo, la empresa Ticupil Sociedad Anónima tenía la obligación de presentar un informe sobre el tema de la remediación y el cuidado del bosque nativo en la zona, y, eso, y para eso tenía un plazo de 30 días. ¿Qué es lo que está en juego en la zona de Candonga? Candonga está ubicada en la cuenca media alta del río Chabascate, en la región de Serras Chicas, en el departamento Colón, y allí se encuentra una de las joyas, monumento histórico nacional, construido en el siglo XVIII, que es la capilla Nuestra Señora del Rosario de Candonga pero además de su valor cultural, es una zona roja de máxima protección ambiental según la Ley Provincial 98.014 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Y eh, eh, solicitándole al juez que efectivamente lleve adelante las tareas necesarias para que esta sentencia de junio, que fue, tras, que fue muy importante porque eh, eh, resolvió Eh, paralizar el emprendimiento que pretendía llevar adelante Ticupil en la zona de Candonga. Así que estamos esperando eh, que, que el devenir de este proceso, entendemos que la empresa ha incumplido la sentencia, eh, hay sobradas eh, registros fotográficos sobre esto, y entonces, bueno, eh, es muy importante que se lleve adelante entonces este proceso de ejecución. Desde Salsipuades, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Radio Curva. Vamos ahora a Jujuy, porque allí pequeños productores regalaron su producción de tomates en la plaza principal de la capital provincial en rechazo a las políticas del gobierno de Milei. Prefieren regalarla, dijeron. El informe de nuestro compañero René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal compañeros? Audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Pequeños productores del tomate realizaron ayer un verdurazo en Plaza Belgrano, en la capital jujeña regalando sus productos debido por los altos costos Juan Manuel Mamaní productor de la Unión de Trabajadores de la Tierra, explicó los motivos de este denominado tomatazo venimos a, a, a regalar la verdura porque directamente no se lo puede vender al precio que está y no nos alcanza ni siquiera para cosecharlo, es preferible dejarlo en el campo, porque a 2.500 pesos un cajón este, no nos queda nada a nosotros tenemos que pagar flete, embalador y cosechero Y no, no, no queda nada, por eso venimos pues, para que más o menos la gente nos vea, que para no tirarnos venimos a regalar algo por lo menos. Sería lindo que, que porque yo creo y yo creo que todos todo piensan lo mismo. Cuando uno elige un presidente para que el gobierno eh, o el ser el presidente le ayude al pueblo. No, ahora, bueno, está bien queremos un cambio, votamos a mi ley, pero ahora nos está dando la espalda a los productores no tan solo al de tomate, al todo, y ya, la papa, la cebolla. Y entonces, ¿cómo va a ser el productor chico para volver a empezar para el año de nuevo si, si no sacamos ni, ni los costos? Una de las causas que perjudican a los pequeños productores fue la apertura de exportaciones, según Juan Manuel Bamaní, y acusó también a senadores por esta apertura de exportación. Cambió mucho porque abrió la exportación. Y ahora nos tuvimos enteros nosotros que voy al mercado central Y viene el vendedor te dice, vos que querés tomate boliviano, quieres querés brasileño, querés paraguayo, quieres querés boliviano, y de está el argentino. Tienen cinco, está entrando tomate de cinco países, y, y nosotros tenemos producción acá. Yo no sé por qué abrió la exportación, no tan solo para el productor. Yo vivo acá en el fraile pintado Jujuy y se ve, todo el mundo va a comprar Bolivia. No sé si son los senadores, diputados, que ellos dicen, sí, aprobemos, que se abra la exportación, y bueno, ahí estamos muertos. Desde Jujuy, para el Informativo Falco, reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque en Tandil también se vivió la jornada de protesta en el Día de San Cayetano. El informe de nuestra compañera Cecilia Márcico, desde la FM Chapaleofú. Organizaciones sociales de Tandil se sumaron a la Jornada Nacional por PAN. ...y trabajo en el Día de San Cayetano. El MTE-UTEP, la Organización de Jubilades Amalu... ...el Movimiento Evite y la Corriente Clasista y Combativa... ...concentraron la jornada en el barrio Villa Aguirre... ...con olla popular de tortas fritas y mate cocido... ...mientras se realizaba la procesión y misa... ...en la parroquia San Cayetano de ese barrio. La referente del MTE de Tandil, Brenda Dispalatro, reafirmó la fe en estar presente el 7 de agosto en la jornada por paz, pan, tierra y trabajo. Situación del país, la política que lleva a cabo este gobierno, hacen que la consigna de paz, pan, tierra, techo y trabajo no puedan ser hoy una realidad y por eso reafirmamos, digamos, la fe en este, estar presentes en esta fecha de, del 7 de agosto. Eso en capié. No solo en la falta de trabajo, sino en las condiciones laborales, en los, en los sueldos y el hambre. El hambre, la deshumanización. Si nosotros agarramos esta consigna de paz, eh, vemos que es imposible eh, poder pensar en proyectar una vida con paz, sin tierra y sin, y sin trabajo. Dispalatro destacó la importancia de sostener el encuentro para rescatar la humanidad en este contexto. Crece el hambre y crece la, lo que también hacíamos hincapié, que crece la droga en los barrios, crece eh, el narco y crece la violencia, ¿no? Eh, el sálvese quien pueda. Entonces creíamos que esto también, la olla, el encontrarnos en un espacio público, eh, era eh, importante, por más de que cueste hoy a las organizaciones encontrarnos, eh. Era un esfuerzo que teníamos que hacer en una fecha que creemos en donde tenemos que empezar a rescatar eh, lo humano por sobre todas las cosas, nuestra humanidad, eh, en este contexto, para no destruirnos unos a otros. Reportó para Informativo Farco Cecilia Marcico desde FM Chapaleofú, la radio del Centro Cultural La Pieza. deportiva ahora en el noticiero de FARCO porque ocho argentinos van a participar del Mundial de Paraatletismo que va a comenzar en septiembre en la India. El informe de Iván Alday. Con ocho cupos confirmados, Argentina participará del evento del año en el Mundial de Paraatletismo adaptado que se desarrollará en la Nueva Delhi del 22 de septiembre. Al 5 de octubre próximo, cuatro de ellos están reservados para los medallistas paralímpicos de París que vuelven a presentarse en las mismas distancias que le brindarán la gloria en la capital francesa. De esta manera, Fernando Muberac hará un mix entre los medallistas paralímpicos y el recambio generacional que viene pidiendo pista en las diferentes pruebas. De esta manera, los convocados, donde solo había lugar para otros deportistas, el armado de la lista no fue sencillo, pero Argentina ya tiene la delegación confirmada. Brian y Perissieri en salto largo... Alexis Chávez en 100 metros y 400. Hernán Urra, plateada en lanzamiento de bala en París. Volverá a ser de la partida. Fernando Vázquez, bronce en Santo al Largo en París. Completan la lista con sus repetidas carreras para el Mundial los siguientes atletas. Maximiliano Villa en 100 y 200 metros. Araceli Rotela en 100 y 200 metros femenino. Lucía Montenegro en 100, 400 y 1500. Y Gabriel Sosa. En 100 y 400 masculinos. Un reporte para Farco de Iván Alday de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar En San Pedro Misiones FM Aries 89.3 se escucha el noticiero de Farco. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco Por hoy viernes 8 de agosto de 2025 También por esta semana Los acompañamos Cristian Torres en controles Pepe Frutos en la conducción Y las radios que integran Farco en la producción Volvemos el lunes, que tengan buen fin de semana Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco Una producción del Foro Argentino De Radios Comunitarias Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, Informativo Farco. Auspicio Informativo Farco Llega el día que los peques esperan tanto y llega la promo que esperabas vos. Especial Día de la Niñez Credicop. Del 12 al 15 de agosto, hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Cabal Credit Cop en comercios y tiendas virtuales adheridas. Más información en ww.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo con su tabigencia Comercios Adheridos Bases y condiciones en ww.bancocredicop.com.